day quanta sí. la me Gugira quanta la me quan tan el ve Gugira quanta me quan tan Miseros desde engaños Soporté miles De la autora de mis tías Me decía Son boberías De muchacho no me canto Porque siempre a los cantantes Solo le brindan cualcía Yo a mi viejita mi madre dio mi porfía y me dejó a mi destino mi hijo termina el camino que tú has trazado a seguir a ver si puedes vivir la vida del peregrino cuántas veces he pensado que ingrata es la humanidad es de ver en verdad que el artista es desdichado su valor no es apreciado ni aun con propio repertorio siempre un problema un colcorio en cualquier momento e instante sin pensar que ese cantante va a parar a un sanatorio Oyo que lucha mi vida entre envidias y rencores, vivo con mil desabores, con mi alma dolorida. Pero mantengo crecida la fe, la creencia ciega, que a mi todo un hermano a otro no tiene Yeah. Uh...